trofeo de estas sí. que cada vez va a haber más pues claro todos los sistemas eléctricos o algo así pues siempre son de los más afectados no se suspenden las grandes lluvias ¿no? os acordáis el apagón además que hubo creo que fue en septiembre del año pasado en Tenerife que dejó mm. toda la isla sí, sí, sí. a oscura un día entero prácticamente claro, pues, sí sí volver a poner en marcha aparte de ser costosísimo eh, eh, implica tener eh, un, una energía eléctrica proveniente de otra de, de, de fuentes eh, térmicas. ¿no? Eh, eh, supone de tener una central eléctrica de origen térmico cercano porque es a día de hoy las que eh, tienen la potencia y la posibilidad de, de, de restablecer la normalidad en esa red importante, uh -huh. esa red eléctrica que se ha caído por diferentes eh, circunstancias. Lo que ocurre es que para que eh atender estas emergencias, esas centrales eléctricas tienen tiene térmicas de origen térmico tienen que estar constantemente encendidas aunque no produzcan eh, eh, electricidad. En electricidad en condiciones normales, pero digamos que tienen que estar alertas por si se, eso, eh, se produce estas circunstancias, ¿no? Y el, eso va a cambiar en y eso, claro, eh, son, son centrales de origen térmico, es decir, mm. eh, con todo el proceso de mm, mm, supuesta descarbonización que tiene que haber de aquí al año 2050, pues va, mm, eh, eh, es un, un, un freno ¿no? a esa descarbonización. Bueno, pues ent entonces... Para esto, eh, investigadores de la Universidad de Politécnica de Valencia y la SOMI I de Castellón han desarrollado un sistema para poner en marcha eh, de nuevo la red eh, tras estos apagones, pero basado en, en energías renovables y recuperar el sistema, el, el suministro, lo antes posible. Los beneficios que tienen es lo de la descarbonización, evidentemente no hay que tenerlas eh funcionando o, o digamos activas pero en ¿cómo se dice en inglés en stand by no eh, la frase si, sin producir sino que pueden estar produciendo de forma natural y cuando lleguen estas circunstancias de forma natural también apoyar al sistema para eh, poner en funcionamiento otra vez el suministro la, la, la red esto eh, eh, el, lo llevan investigando no es de ahora llevan 20 años dándole vueltas eh, controlando y estudiando los aerogeneradores uh -huh. eh, en un en un eh, en un proyecto europeo llamado Promotion donde la uni Universidad Politécnica de Valencia es el único eh, miembro español de 34 socios de 11 países, ¿no? Pero ellos, junto con la Universidad eh, Jaume I, han desarrollado y han eh, estudiado parte de, del proyecto y lo que han eh, visto es que no solo es posible hacerlo, sustituir a estas eh, centrales térmicas en estos momentos de crisis, por así decirlo, sino eh, que también Eh, el restablecimiento del suministro eléctrico de, en, en, en estos eh, momentos eh, puede ser mucho más rápido, más efectivo y eh, soslayar todo el tema de la descarbonización, ¿no? que no es asunto menor tal y como están las cosas, ¿no? eh, Este sistema básicamente podemos decir que es rentable, es económico es barato en dos niveles pero... Para Polsillo. Sí, eh, exactamente, es de, de origen natural, eh, claro, eh, fundamentalmente sí. aerogeneradores. Y luego, ese es bueno para la naturaleza y bueno claro, para la tierra. Claro, claro, en, en, en un principio tiene muchos más beneficios que el sistema actual. Son, eh, está fundamentado en los eh, parques eólicos eh, de origen eh, instalados en, en eh, fundamentalmente marinos. porque marinos? Porque es donde... En, en estas eh, superficies extensas uh -huh. donde constantemente siempre hay aire no sí porque en, en, en tierra adentro en estos parques eólicos hay momentos de más actividad de eólica, más o, o exacto pero en, en mar abierto en estos parques eólicos en marinos siempre hay siempre hay eh, viento entonces digamos que siempre están disponibles eh, para eh, acudir a estas emergencias no a estos apagones solucionarlos antes y además eh, evitar el poner en marcha eh de pasar de un de un estado de espera a poner en actividad de forma inmediata rápida una central de, eh, sí. de origen térmico ¿no? eh, todo esto lo, lo han estudiado en, en, en este eh, consorcio del proyecto europeo y eh, tuve una, hubo una reunión digamos de la por así decirlo de la asociación de, de energías renovables de, de origen eólico a finales de noviembre y eh, fue en Dinamarca fue eh, patrocinada e inaugurada por el príncipe este Federico de Dinamarca Marca, ¿no? uh -huh. y además también estuvo la Unión Europea estuvo presente porque está interesada en estos temas por medio representada por la Directora General de Energía de la Comisión Europea ¿no? eh, lo que ocurre es que eh, se han planteado unos objetivos bastante ambiciosos pero ellos creen Que, son, que pueden ser alcanzables de cara a esa meta del 2050. Es decir, eh, ir sustituyendo todo este tipo de energía térmica e ir cerrando todas estas eh, centrales térmicas e ir sustituyéndolas de forma cada vez más progresiva y, y de forma cada vez más eh, acelerada, más rápido, eh, por energías de eh, origen eh, renovable. Eh, el, la, la Asociación Eólica esta Europea, que es la que se reunió a finales de noviembre, como hemos dicho, eh, eh, cifró en, en esta conferencia que hubo, cifró en 450 gigavatios los objetivos de plantas eólicas para 2050. Para ellos es un proyecto, como hemos dicho, ambicioso, pero que... De seguir la progresión y, la, y sobre todo la inversión y el interés en este tipo de, de energías, ellos creen que pueden llegar a ese objetivo para 2050, incluso mmm, sin... Eh, Eh, sin tener que llegar muy apurados. ¿no? Sí, sí. Eh, el, el, la inversión y el interés en estas energías se va acelerando cada vez más eh, pues según pasan los años de cara a ese 2050. haya hay más inversiones, más interés, más eh, voluntad también eh, política institucional para ir sustituyendo todas estas energías que generan tanto carbono al ambiente y sustituirlas. Claro. Y además en estos momentos puntuales de apagones que se echan manos, no solo, no, no hablamos solo de, de tema de España que podía haber ocurrido como ocurrió en Tenerife en septiembre, sino los apagones en grandes eh, ciudades, en grandes eh, terrenos de, de, de población que ocurren en cualquier lugar del mundo a día de hoy, eh, los echan a andar, se pone el sistema otra vez en funcionamiento gracias a centrales térmicas que son las que a día de hoy tienen la capacidad Eh, suficiente, suficiente para restablecer el suministro en lo más breve posible para una red más o menos eh, importante. Imagino que dentro de poco también eh, empezarán ya a dar unas ayudas en condiciones para, por ejemplo, los coches eléctricos y cosas así, porque claro, todo va sumando. Eh, también a ver si hablamos algún día de... de eh, que ya hemos hablado en ocasiones, pero ver ah, lo, las últimas novedades de la, las, las pilas Eh, las pilas de litio ah, hay alguna, las alguna, baterías, hay las baterías eh, de litio que hay alguna que otra novedad porque eh, se, se está invirtiendo y se está investigando mucho para ese tipo de baterías eh, poderlas llevar a los coches eléctricos Que duren, que duren más esas, esas baterías, que la energía eh, no, digamos, no se escape, por decirlo de alguna manera, en, en las primeras recargas, que uh -huh. es el, el problema que tienen a día de hoy las baterías de litio, las de última generación, y están ya hay investigaciones que están solucionándolo de una forma u otra. Hablaremos de ello. Sir Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros.